En Tres meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María, embarazadísima, y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-139-139. 102.5. Sevilla. Cadena d i a z y e a

Amo la música, amo el humor, amo Cadena Dial. ¿Y tú? ¿Cómo te has levantado hoy? Estás escuchando Atrévete con Amo mi hogar. Artículos de decoración al por mayor.

マーク

Si el exceso de grasa corporal le supone un problema estético o de salud, es el momento de solucionarlo. La Lipoescultura 360, que realiza Clínica Revitae de Sevilla, consigue esa figura que desea y que mejorará su salud. Resultados muy superiores a los de cualquier otro tipo de liposucción. Compruébelo en c l i n i c a r e v i t a e c o m p i d a cita: 900-325-325. NICA-58030.

¿Sabes la carrera que quieres estudiar el año que viene? En Academia Méndez Núñez te ayudamos a conseguir la nota que necesites en selectividad con nuestro curso intensivo del 30 de mayo al 13 de junio. No te quedes sin tu plaza. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.

Es época de celebraciones y en Almacenes Moyano queremos ayudarte a preparar ese día tan especial. Lo tenemos todo en golosinas para tus mesas dulces y tartas de chuches. Y para una decoración sorprendente, te ofrecemos nuestros globos y fotocol. Ven a Almacenes Moyano. Estamos en Sevilla, en Polígono Carretera Amarilla, Avenida de la Industria 57. Almacenes Moyano. Especialistas en cumpleaños y comuniones.

Si justo en el momento en el que estás escuchando Cadena Dial, igual en un taxi, una megafonía, un autobús. Si justo, justo en ese momento de la canción te tienes que ir. Puedes seguir escuchándonos en la radio, claro, en la nueva aplicación gratuita para el móvil en cadenadial.com o en casa en la TDT. Si pase a

Cadena Dial y el mejor pop en español allá donde vayas. ¿Ahora que llega el buen tiempo? ¿Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento con Basic Fit? Entrenas seis semanas gratis y te regalamos una mochila. Basic Fit. Go for it.

Porque todos tenemos muchas ganas de verano. Hasta el 17 de mayo en Kiabi. Camiseta para adulto de manga corta por solo 4 euros. Estampadas, lisas, en colores de temporada. Descubre todas nuestras camisetas para adultos desde 4 euros y para peques desde solo 3 euros. En tiendas Kiabi y en Kiabi.es.

Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo animales en hologramas. Caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas. Un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D. Gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos, s p l i m p l i m Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauración el 28 de abril. Venta de entradas en Gran Circo Alaska.com. 102.5 Sevilla.

い《いやいや》

Que nos contéis qué es lo mejor que tiene vuestro pueblo. Y todo esto a raíz de un fenómeno viral. De Sofía, la niña que cuando le preguntan qué es lo que más te gusta de las fiestas de tu pueblo, dice: La morcilla, la música, ¿verdad? Que no, que te han dicho que la morcilla. La ¿no、reportera te entendió otra cosa y superan los dos millones de visualizaciones.、Sí. Y ha sido la excusa perfecta para que, por ejemplo, Paqui y Andrea o Izaro y Ani nos cuenten qué es lo mejor de sus pueblos.

Buenos días, atrevidos. Nosotras somos de Andújar y lo más bonito de mi pueblo es la romería y la Virgen de la Cabeza. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Hola, somos Isero y Anny y nuestro pueblo está al norte de Burgos y es muy pequeñito. Se llama Quintanaedo y lo que más nos gusta de nuestro pueblo es que está al lado del monte y baja n corzos y cigüeñas. Así que podemos.

v e r l a s paseando al lado de nuestra casa. ¡Adiós, atrevidos! ¡Hasta luego, Quintana Edo! Fíjate, como casi mi pueblo, el pueblo de mi madre,、sí. Quintana Redonda. Y ven corzos, eso es maravillosa, qué envidia, qué envidia, Izaro y Ani, qué maravilla, ¿eh? vivir en la、gustado. naturaleza. Y me ha gustado mucho a mí la primera paleta. La Virgen que... de a n d u z a v i v a viva! p a q u i l l a Andrea. Al otro lado del teléfono tenemos a Lidia, os hablaba yo de ella. Lidia, muy buenos días.

Hola, buenos días. Yo he dicho antes que tú estás enamorada de tu pueblo, ¿qué es? y o s o y Villafranca de Córdoba. Y, y si yo voy a Villafranca de Córdoba, ¿qué es lo que no me debo perder? La gran huevada. La,、oh. a, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, explícame eso. Has dicho la gran huevada, ¿no? La gran huevada, sí. O sea, mont... se celebra. Eso, hay un montón de huevos ahí. Sí, <risa> se celebra el 14 de mayo. Sí.、Eh, y se reparten más de 20.000 huevos fritos con pan y vino.

Perdona, espera, 14 de mayo llegamos a tiempo, punto uno. ¿Y cuántos has dicho huevos fritos con pan y vino? 20.000. ¿20.000 huevos? Madre mía, ¿y cuánta gente hay f r i e n d o huevos? Pues muchísimas, pues por lo menos más de 20 personas.

Oh, pues salen a mil huevos cada una. O sea, vamos, tienen que salir con la espalda. Madre, 20.000 huevos. ¿Tú te has comido alguna vez tantos? No, no, no, nunca, nunca, nunca. Estoy haciendo memoria, pero tampoco. Oye, se podría titular、sí. la gran fiesta de los huevos. La gran、sí. huevada. La gran huevada, ¿para qué cambiar el nombre a la tradición ahora mismo? ¿Y tú cuántos, cuántos,、no. cuántos huevos eres capaz de comerte ese día, Lidia? Yo la más que me comí he sido cuatro.

Hombre, ya bueno, está, ya está hombre, bien, ¿eh? que lo dice así、no. como diciendo. Y s o y de las que menos. ¿Y el récord? ¿Quién tiene el récord? ¿Lo sabes?、Eh, yo tengo un amigo que una noche se comió 10. ¡Uh,、oh, menudo huevazos! Pues tampoco, amigo,、no sé, ¿eh? tampoco sabemos si eran muy grandes los huevos, pero vamos, venga, vale. 10. 10 <risa> huevos. Madre mía, Lidia. ¿Y cuánta gente acude al pueblo? Porque estoy buscando aquí información n Villafranca de, de Córdoba. En Córdoba, por supuesto.、Sí. Y sois unos 5.000 habitantes.、Eh, ¿Llegan、sí. muchos turistas el día de la gran huevada?

Sí, sí, se multiplica muchísimo. Hay m u c h a s visitantes. De hecho, hay excursiones eh,、ah. eh, que nos visitan mucha gente、Madre、de la otra punta, de Madrid, de Valencia. De, es la fiesta más importante del pueblo, junto con el día 15 de mayo, que es la Romería. O sea, el 14 la, huev la gran huevada y el 15 de mayo la Romería. Pues es famoso. Exactamente. Es un fin de semana para no perdérselo en Villafranca de Córdoba. Si quieres、Total、te voy a. e x t a m e n t e Lidia, ¿tú a qué te dedicas?、Sí.

Eh, yo tengo una tienda en Córdoba de, que se dedica a hacer productos elaborados: flamenquines, croquetas, comida para llevar. No sé, al final, Gran, gran Vía 32. 32. Gran vía 32. Estas, son, estas son llamadas que engordan, quieras o no, engordan. <risa> Hemos empezado con 20.000 huevos, adivina tú ahora. Oye, Lidia, pues ejerce si quieres de embajadora e invita a todos los atrevidos y atrevidas que nos están escuchando a que acudan el próximo 14 de mayo a disfrutar de la gran huevada en Villafranca de Córdoba. Cuando quieras.

Eh, pues nada, el 14 de mayo estáis todas invitadas a comer h u e v o f r i t o en Villafranca, acompañado de pan y vino. Un saludo. <risa> y el que no vino se lo perdió. Gracias, Lidia. <risa> nada, un saludo. Feliz día y felices fiestas también, que las tienes ahí a la vuelta de la esquina. Un beso. Gracias, estáis todas、Chao. invitadas.、Ah, Gracias. Y manda huevos. s、yeah. yeah.

¡Sí, amigos! Este es el mejor cierre posible. Pues, hombre, de 20.000, alguno sí que podía mandar. Bueno, alguno llegará. Recuerda por si acaso la dirección. Gran Vía 32, séptima planta, la atención de Saray, por favor. Igual está Perico al tornó. Ya, s、bueno. eso yo reparto. Venga, vale, y el que reparte, reparte. Si en el partir tiene acierto, se lleva la mejor parte y al resto del equipo deja contento. ¿Qué te parece? Muy bonito. Que nos vamos al cole, que hoy conduce a l m a ¿Dónde? En Atrévete. e e r o pero, p e r e

Alma, qué nombre tan bonito, hola. Hola, soy Alma, tengo cuatro años y voy al cole de San Isidro de Cartagena. Voy al cole, voy al cole, escuchando Atrévete, voy al cole, voy al cole, me lo estoy pasando bien, voy al cole, voy al cole, quiero ver a mis amigos, voy al cole, voy al cole, escuchando Atrévete, sí, c o n、ah. b o cata de mortadela y que.

¿Qué más? s b o c a t a de mortadela? ¿Y qué más? Hombre, le podemos echar unos huevecitos. Venga, sí que tenemos un montón de los que nos ha ofrecido Lidia antes. Nos ha dejado ahí 20.000 huevos, tú que van a comer el 14 de mayo. Alma, tienes un nombre precioso y con cuatro años, ojo cómo te expresas. O sea, lo que tienes por delante es un futuro maravilloso. Vas a ser lo que quieras en la vida. Te acompañamos toda la familia atrevida en esta marcha al cole, porque hoy eres nuestra protagonista.

みんなで食べてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみててみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみてみて

Isabel sencillo Fernando Tan <Y> Tanto Isabel eso como como Fernando いいね。

もう一度、私はあなたのことを思い出してくれました。

そう、so。

Junto a Ana Mena y Abejo con su Guerra de los Besos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien suena! Es, es muy de escuchar esta canción en la m a c a mirando el mar y con, y con un batidito. Batidito porque todavía no son horas, 848, 748 horas en las c a n a r i s para pa tomar su mojito. Estoy de acuerdo, es banda sonora de verano. ¡Vuélame el corazón! Es el próximo disco de Macaco y este es un adelanto. Un adelanto

que Hace que te podamos acompañar todos los días. Por cierto,、eh, antes de ir con los 300 euros, todo el mundo preparado, e h José, nuestro fan número uno de Alicante, que hoy cumple nueve años, que nos lo han dicho. Felicidades, que tengas un día estupendo, ¿vale? Venga, que te pases un buen día en el cole y un día maravilloso, ya te digo. José, que a los fans hay que cuidarles. Hombre, por supuesto. Claro, y a los atrevidos y atrevidas también. Cuenta atrás, a mi señal, suerte a todos, el más rápido, la más rápida.

Y que complete bien la frase se lleva a los 300. 3, 2, 1. ¡Llamando! Tanto monta, monta tanto. Dime cómo sigue. Isabel como Fernando. ¿Perdona? Isabel como Fernando. ¿Cómo te llamas? Pilar. ¿De dónde eres, Pilar? ¡Ay, por Dios! Yo soy de. A ver, nací en Extremadura, pero soy, vivo en Madrid. ¡F!

Pilar, dime, ¿qué haces? Estoy trabajando. ¿Estás trabajando, Pilar? No me puedo creer. ¿El q u e no te puedes creer, Pilar? Que te, va, te va al corazón ahora que lo estoy bueno, escuchando hasta no yo. No te puedes imaginar. Pilar, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Y el caso es que él l ha dicho bien, ¿eh?

Sí. Sí, lo debería llevar. No sé, pienso, ¿eh? ver, pero lo que tú digas porque es tu dinero, Luis. Te voy a decir una cosa: si es que、eh, Pilar, o sea, sí, el corazón le va muy deprisa, pero alegría, alegría, yo no sé si la da. Si pega un gritazo de estos de alegría, ¿se los das? Pues a ver, no sé. Pilar, venga, bonita.

Bueno, a ver, un poquito de s p a l i t o ¡Ay! Yeah, ¡Correcto! Pero bueno, Rosarillo, Ay, gracias. muchas gracias.、Ah, no, por verdad, favor. A ti, Pilar, por el buen rollo, la complicidad y el sentido del humor. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Pilar, que nació en Extremadura, pero que está en Madrid trabajando. ¡Ay, 300 euros! Estoy temblando, estoy temblando, muchas gracias. ¿Y ya sabes e los que los vas a emplear o no?

Eh, sí, a l g una idea v o y t e n i e n d o por ahí. <risas> Eso está muy bien. Pilar, no cuelgues, que hay que tomar nota de tus datos, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti. <risas> ¡Qué maravilla compartir la emoción del directo! Y mañana dos oportunidades más, ¿eh? ¿Vas y a a dar alguna pista? Para e hagamos la frase, ¿no?、Venga. Directamente. A las 8 menos 10, ya me estoy yendo al jueves, ¿eh? A mañana, a mañana jueves 5 de mayo. 8 menos 10, 7 menos 10, en las Islas Canarias, la primera oportunidad de llevarte 300 euros con esta frase.

No me toques las palmas, que me conozco. Ahora, estás facilísima. No me toques las palmas, que me conozco. Pues aquí, en Atrévete, si nos conocemos todos, que esto es una gran familia. Gracias por estar ahí.、Atrévete.

Pero、un consejo atrevidos. Si queréis cortar de raíz con vuestros problemas de caída de pelo, pasaos al champú número uno de Nuguel Anzulé. Porque sí, lo confieso, a mí me ha funcionado que es todo un clásico para frenar la caída del pelo y fortalecerlo. Es la marca de moda y así lo confirman sus miles de reseñas positivas. Venga, encuentra el champú número uno de Nuguel Anzulé en Parafarmacias y en farmacias como la Farmacia Martina y Rafa Irogoyen en Durango, en Vizcaya. Llegan los días de belleza del corte inglés.

Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del corte inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. ¿Con Nuguela en s u l é Ríete de los problemas. Cabello graso. Ja ja. Caída de cabello. Nunca más. Nuguela en s u l é Número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.

Esta semana en día, el fresón con un 33% de descuento. Llévate la tarrina de 500 gramos por solo 1,19. En t i e n d a s i d i a e s El salto de tu vida en paracaídas no empieza así. ¡Allá voy! Todo empieza antes con un. ¿Y si salimos? Todo empieza aquí. Entrando en el Seat a t e con a c el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat a t e c a con entrega inmediata. Consulta la oferta en Seat.es.

Y llega hoy a las 8, ¿no? No, no, no. Llega a las 7, no a las 8.

Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó línea directa y dijo: La humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos dos de su coche a l Evoluciona con línea directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700. 917-700. O en l i n e a directa.com.

102.5. Sevilla. Cadena d i a l、yeah. Insolac Renovables, expertos en energía solar, te desea un gran día. Aprovecha cada rayo de sol. La Clínica Dental Sanitas al Jarafe te ofrece propuestas culturales para que sonrías con lo que más te guste.

Cena de Ocio y Cultura en Sevilla. A partir del 29 de abril y hasta el domingo 8 de mayo, hay programadas funciones en Sevilla del Circo Sensaciones. El espectáculo de este año incluye a los ganadores de Got Talent España 2021 y muchas cosas más. Las funciones se realizarán en la carpa instalada en la Feria, en la Calle del Infierno. Circo Sensaciones 2022, en nuestra feria.

Clínica Dental Sanitas Al Jarafe me dio la confianza que necesitaba para poner solución a mis problemas dentales. Ofrecen seguridad, calidad en sus tratamientos y la sensación de saber que estás en las mejores manos. a c u d í por recomendación y ahora soy yo quien lo dice. No lo dudes, Clínica Dental Sanitas Al Jarafe es tu mejor elección. Clínica Dental Sanitas Al Jarafe, frente al Hospital San Juan de Dios de Bormujos.

m a x i j ó n la gran tienda del hogar y la decoración con una amplia gama de productos en más de 2.000 metros. En m a x i j ó n encontrarás todo lo que necesitas para primavera-verano. Decora tu hogar y llénalo de magia con m a x i j ó n Si buscas terraza, jardín y piscina, ven a m a x i j ó n junto al Centro Comercial Vega del Rey y El m a n c h ó n

ボリュ me gusta。

102.5 Sevilla. Los éxitos del p o p en español en Atrévete. Se pintaron de azul, decidieron volar y confundirse en el cielo. Ser un rayo de luz, resbalar como lluvia en el suelo. Intentar caminar como niños que no tienen miedo. Ser la puesta de sol en los ojos de aquel marinero. Dar la vuelta al reloj.

Demostrar que soñar nunca cuesta dinero Apretar el botón Que las penas e n c u e n t r e n Consuelo Reinventar el amor Y quitarle el maldito veneno Y buscar la verdad Aunque digan que pocos e la v i e r n

Más En Atrévete, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días, don Luis. Bueno, son ya casi 25 años en la emisora, con eso te digo que otro día más, ojalá pudiera estar otros 50 más. Es que es verdad, es que son, doble, es otra, que son otro... 25 años de carrera lo que llevas detrás. ¿Cuántos, ¿Cuántos premios ondas tienes? Dos premios. ¿Dos premios onda? 25、con、años polvo, de carrera. Con polvo.

Tengo que reconocerlo que no lo limpio mucho. Ah, vale,、Pero、claro, está... estaba yo diciendo, digo, ¿quién es polvo? o está... <risa>、no, no, Digo, ¿con quién lo compartió? Con polvo, con polvo. Pero ojalá tuviéramos otra etapa de vida para volver otra vez a poder estar En otra en otra vida.

También haciendo un poquito de humor que nos p e r i t a a los pacientes,、claro sí. es eso. b r o m i t a f r e s q u i t a muy r i c a Luis. Estamos pidiendo análisis de sangre,、vale. pruebas de orina por teléfono.、Vale. Ya estamos a otro nivel. ¿A y otro、pues、nivel? Antes, Bombay. ¿Anda? A volar. Vamos a volar y después la broma, ¿eh? que nadie se mueva. De aquí, de atrévete. De cadena d i a l Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar vuela.

カラーよセンティアよりも大きいです。

い u e

A la que fue la r う、e si、es que el eco は私のことです。

全然知らない。

何 la

Y ya hemos terminado de volar junto a Bombay en Atrévete y llega la broma de s i d r ó n Bromita fresquita, muy rica, queridos oyentes. Bromita fresquita, muy rica. Estaba ahí el cachorro tocando, porque claro, como está graduando para llamar por teléfono, tiene que tocar la, la mesa de mezclas, que es un profesional como la Copa Alpino. Pero le pillaba a Mimito y estaba un poquito ahí descolocado. No pasa nada. Bromita fresquita, muy rica. Estamos llamando a la gente Luis.

Porque ha habido, digamos, a foros、eh, un poco limitados con el tema de la sanidad.、Uh -huh. Y entonces, mucha gente para ir al centro de salud no podía venir porque estaba completo. Yo、claro. estoy haciéndolo ya por teléfono. Vale, perfecto. Vamos a, vamos a ver qué tal se encuentra la gente, vamos a ver cómo se encuentra de resultados. Tienes ahí, cachorro, si no te importa, ahí adelante, un teléfono que tienes que llamar, que es una persona para ver si tienen los análisis. Dígame. Hola, soy el doctor Sánchez. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo, ¿cómo perdón? Sí, el doctor Sánchez, soy.

El、doctor Sánchez,、sí. me parece que te has equivocado. ¿Por quién p r e g u n t a Es que estamos llamando a todos los que tenemos en la lista referente a que ya estamos recibiendo en el centro de salud. Estoy llamando a los pacientes míos y he estado viendo las pruebas de orina de, de Gonzalo, de Camilo, y, y están bastante bien, salen bastante bien. Hemos estado viendo que a lo mejor hay que quitar un poquito de, de grasa, porque veo que sale alguna cosilla en grasa. Pero, y... Sí, pero.

Pero、sí. no estás hablando con nadie que yo e s t á llamando a un teléfono y a una persona que no、sí. ni, ni te n ni e m o s tenemos a ti como médico, ni hemos hecho análisis últimamente, ni nada. Ya, es que bueno, hablé yo con Camilo ayer referente a que se habían hecho unos análisis de sangre, salen sí, pero bien en también. ¿Cuál es e teléfono?

Sí, estuve hablando con él. Entonces me estuvo no, comentando De que estaban un poquito, digamos, los ciclorócolos, tenían un poquito los, altos. e s es imposible que haya e s t a d Y entonces hablé también tío, no, con no, no, María Ángeles, que, que me dijo ella que tenía también que hacerse unas cosas de la cadera, que、claro. estamos pendientes de darle la. Escucha, escucha, la no, no, dime, dime, José Luis, dime. Pues、ah, no, no te dice. Vamos a ver.、Venga. Dígame. Eh, eh, ¿Está José Luis por ahí?

Eh, vamos a ver a qué、sí. número estás llamando, porque eh, eh, eh, eh, aquí no hay ningún José Luis. Pero no era José Luis el con el que estaba hablando, soy el doctor Sánchez.、Eh, no, no era José Luis,、eh, no.、Mm. Sí, me... <risa> aquí no vive ningún. Vale, José va Luis. vale es que yo estaba, pensaba que estaba hablando con José Luis porque me ha he dicho Camilo que le llamara referente, que ya tenemos los r e s u l t e f e r c a Claro, pero él le de... estaba diciendo, oye, es que aquí no vive ningún Camilo. Y como seguías, pues ha dicho, bueno, pues cuelgo, ¿sabes? Ya, ya, pero、qué? entonces, bueno, pues dile a Camilo entonces que se ponga.

¿Pero qué Camilo? Coño, que aquí no vive ningún Camilo. Vamos a ver.

<risa> Yo no sé aquí, quién será el Camilo dichoso, pero aquí no vive ningún Camilo. ¿vale? Eh, vamos a ver si es posible, porque como llamé ayer por la tarde para darle cita, porque tiene el problema, la Josefa tiene problemas de cadera. Vamos a ver, escucha a ver. una cosa: sí, el sí, teléfono、no. que tengas ahí no sé cuál será. Pero、eh, discúlpeme, discúlpeme, porque posible a lo mejor es cierto que María Ángeles, que es la enfermera mía, a lo mejor llamó ayer por la tarde y usted no estaba en casa, a lo mejor.

Uy, por Dios, de verdad te voy a colgar porque es que,、no、va a vamos a ver, ¿serás el médico o Cristo? Pero te、pues、estoy、bueno. diciendo que aquí no vive ningún camilo y la enfermera tampoco ha llamado, ¿vale? Adiós. Entonces, perdóname, ya con esto terminamos, s ¿no? Bueno, igual、bueno, termina antes. Ya más r e c e s Vamos a ver. Oiga,、no, es que disculpe, que t i e n e razón, que es que estaba,、eh, hemos consultado a, a Maricarmen, la enfermera. <risa>

Y es que disculpad que os hemos llamado tarde porque hemos llamado a una casa que no era y estaba la señora diciéndonos que ahí no era. Perdonad、eh, por el retraso. Hostia, pero, pero si estamos en la misma, Va, si estamos no, en la misma, no podemos llamar al mismo número. No, no, no, es que hemos llamado,、eh, por, por, disculpad porque habíamos quedado en llamar antes y, y ha sido por eso, porque Maricarmen se ha confundido y hemos estado llamando a una señora que se ha puesto también su marido y resulta de que no era ahí. Y estábamos intentando. o a l e n de las empanadillas o cómo? No, no lo entiendo.

Pues te、pues、lo estoy diciendo porque me estás volviendo a decir que al llamar a una casa que era la mía y me estás repitiendo que se ha puesto el señor y la señora, o sea, mi marido. No, y que、yo. nos hemos equivocado al llamar ¿Vale? y hemos llamado a una persona que era una señora que se ha puesto que no era ahí. Por eso、eh, que llamábamos para d a r l e s la cita sobre los análisis. ¿A mí me estás dando la cita? <risa> sí,、eh, no queréis cita a vosotros. Yo soy Josefa. Ah, tú eres,、eh, tú eres su cuñada,、eh, María Carmen.

Mira, no vuelvas a llamar, ¿vale? Pero entonces, ¿dónde estamos llamando? Perdóneme. A ver, que no. <risa> pero、pues、si es que yo tengo los análisis aquí, tengo las pruebas, pero、pues、si era ella, yo creo. Pues, Luis. pues ella no lo ve igual. Pero、bueno, ya sabes que esto es nuevo también para todos nosotros, pero bueno, vamos a s e g u ir avanzando, Luis. Perfecto. Siempre, siempre que esté la gente con salud y por favor que se cuide todo el mundo. Sin duda alguna, en nada, el zapping con más pi, pero antes te recordamos cómo pedir una broma a Isidro Montalvo.

¿Quieres una broma fresquita y muy rica de Isidro Montalvo? WhatsApp 628 54 71 33 o escribe a nuestro email atrévete arroba cadenadial.com. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Atragante el caramelo envuelto. No puedo más con tanto su vivaja.

やめたくてもいいですよ。やめたくてもいいですよ。やめたくてもいいですよ。

はい。<laughs>

Sebastián m a s Pons, buenos días, m a s Pi. Muy buenos días, Luis. Lo comentábamos ayer:、eh, las audiencias de Sálvame、Ojo. iban a variar mucho estos días. Ya incluso Jorge Javier Vázquez ayer por la tarde lo pronosticaba. No se lo pueden perder, como sé que está toda España viendo Sálvame, que está más vivo que nunca, oye. Pues sí.

Máximo anual, no, no me equivoco. Sí, sí, más, sí. Efectivamente, rozando el 18% de、Ojo. audiencia en el día de ayer por la tarde con el tema Marta Riesco, Rocío Carrasco. Esa llamada de teléfono, Rocío Carrasco, que ayer era entrevistada en el programa y decía lo siguiente: Pero a la realidad de lo que es.

Hasta que ella lo dice públicamente, ¿qué pasa? 12 días. ¿Y por qué te.? 12 días que está el guionista es... y el maestro de orquesta Ay,、claro. eso pensando, eso ya, ya. inventando,、claro. a ver qué es lo que puedo hacer con eso. Para volver a realizar lo mismo. Y tiene a la horma de su zapato.

Porque es digna novia del ser. Bueno, el ser es Antonio David Flores, al que acusa veladamente de que le ha escrito todo este guión a Marta Riesco. Veladamente, veladamente. Sí, porque no lo menciona. Madre mía. Pues bien, Marta Riesco, en directo desde la feria de Sevilla, allí ella, toda vestida de Faralaes, cogía el micrófono y respondía en su programa, en, ya es mediodía, en el programa de Ana Rosa también.

Pues con estas palabras. Yo hablo con Rocío Carrasco en alta voz. Me parece denigrante que se esté diciendo que se estaban cachondeando de mí. Me parece denigrante que se esté diciendo una persona que ha dicho que es una mujer maltratada, que llame a una persona que es la pareja o no pareja en este momento de su maltratador y que se llame para reírse de ella. Me parece vergonzoso.

Me parece lamentable y me parece horrible el escarnio público que estoy sufriendo. Bueno, yo no sé、eh, aquí hasta dónde vamos a llegar. ¿eh? Yo es que también me pierdo. Entonces, ¿hubo、sí. llamada o no hubo llamada al final? Es, es que por lo visto sí que、Estaban、hubo una llamada. Y a h o estábamos libres、sí. y entonces decía que era ella, pero ellas dicen que no era la. No sé, yo es que ayer no me enteraba de nada. De yo, verdad, yo creo ¿eh? que en un momento determinado era Isidro que estaba haciendo un d a c k i t u y aparecía en medio de las conversaciones entre Marta Riesco y Rocío Carrasco. Hoy otro capítulo y estaremos sobre todo atentos a cómo se desarrolla.

La audiencia. Por cierto, ayer por la noche, n u e v a temporada de La Noche D, con grandes invitadas como Malú, que confesó que su hija, cuando canta. Alguna vez, s i g u durmiéndola, que estaba muy pesada y, y ya pesa lo suyo, y cuando quiere que la duerma en brazos, pues en fin, una se resiente.

Y a lo mejor e m p e z a b o mmm, a t e Y ella ha dicho, es malo. ¡Mamá,、Malú. calla! ¿En serio? ¿En serio? No te deja digo, cantar. Mamá, ¡Mamá, no cantes! Y digo, oye, corazón, digo, ¿tú sabes que mamá te da a ti de comer cantando?、No. <risa> también no hay que olvidarse de que cada uno con la profesión que tiene, ¿no? Y lógicamente la música siempre nos acompaña, Luis. Por supuesto, llega La Guardia, mil calles llevan hacia ti. Y aquí en Cadena d i a l te vamos a contar noticias positivas de las que molan.

見るかい

え <Okay. S 2>、okay.

l ープニング r イターのおか

n も見つ e m い l a n d い。

ピークの前に見つけたのに、この時期に見つけたのに、この s 期 i 見 o けたのに、この時期に el け i のに、この時期に見 e けたのに、この時 r に a つ a たのに、こ a 時期に見 e r た primero tu vida

何も見つけないでください。

サルタイムの世界とはできないです。

Atrevidos. Línea directa ya revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet y ahora vuelve a evolucionar el mundo del seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta y cambio de neumáticos. e v o l u c i o n ahora a con línea directa y cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche llamando al 917-700-700 o en línea directa.com. Consulta

Condiciones. ¿Con n u g e l Anzulé? Ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino falta de volumen? Eva, n u g e l Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.

Segundísimos de Mil Anuncios. Un show donde celebrities de primera se enfrentan a desafíos donde son más bien segundos. Muchas risas, muchas compraventas y muchas ganas de superarse. Busca el nuevo episodio en Mil Anuncios, la segunda mejor app de segunda mano. Por ahora.

Consigue con CCC el título oficial de FP de Técnico Auxiliar de Enfermería. Una profesión muy demandada. Llama o envía un WhatsApp a CCC 662 2021-22. Cursoscc.com. c El cupón ha cambiado. Puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va. Qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente.

¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un v o l t u o Es que te has comprado un nuevo bugá. Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla. Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas. Mola mazo, ¿no? Trae tu coche a Chapa y Pintura e l Jarafe el Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación de carrocería y pintura completa desde 800 euros. 954-151521. Infórmate c h a p a y p i n t u r a e l j a r a f e e s Cada vez que usas una papelera.

En Lipasam. Algo se nos alegra en el alma cuando un residuo se va. Este año vuelve nuestra feria. Cuidémosla juntos. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. La primera noche de p e s c a í t o O el primer día de feria.

Esta feria se siente como si fuera la primera. v í v e l a como la primera vez con los mejores outfits y las mejores marcas de moda hasta el 70% de descuento. Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto. Abrimos el lunes 2 y el miércoles 4.

Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Ozuna, Vanessa Martín, Maluma, Juanes, Malú, Sergio Dalma, Carlos Vives, Antonio José y muchos más. Entradas ya a la venta. StarlightCatalanaOccidente.com Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de proinco.

Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es. t a l l a c i e n c o m la web especializada en ropa interior. t a l l a c i e n c o m la web con más de 400 modelos de sujetadores de las mejores marcas: Selene, Playtex, t r i u m p h Abanderado, m e r i c l e r así como braguitas, pijamas. t a l l a c i e n c o m compra tu ropa interior sin salir de casa. Todas las tallas, t a l l a c i e n c o m pide hoy y e s t r

En la mañana. Talla 100.com. ¿Has pensado alguna vez en lo mucho que te exiges en el día a día? Calma, respira y confía. Soy Estela Millán, especialista en mindfulness e inteligencia emocional, y nos vemos muy pronto.

Cadena Dial, me gusta. Me gusta.

102.5 Sevilla.

t の s の世界の最後の最後の夢の最後の e r 最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の d 後の夢の最 o の v の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の a の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の a 後の夢の n 後の夢の最後 e 夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の最後の夢の夢の最後の夢の p の最後の夢の夢の最後

おはよう。

私たちは私たちの友達と話すことができますが、とても多くの人にとっては、私たち m 友達と話すことができます。とても多くの人にとっては、私たちの友達と話すことができます。

オーケー

Nosotros latimos con cada una de las canciones que escuchamos y también con cada una de las noticias que os contamos. Y más si son bonitas. Sí, un cómico ucraniano que está combatiendo la guerra con chistes y monólogos. Vamos a por ello. Pero antes, Marc a n t o n y cadena d i a l gira oficial. Y nosotros somos la emisora oficial de Marc.

Bonitas de la vida, esas noticias que cada semana nos acerca Sarai. y Y comenzamos el Estamos Buenos con la bonita historia de b e l u b e l u es una chica conocida en redes sociales como Santo Belén y se está haciendo viral trans,、eh, tras compartir su historia en TikTok. Ella trabaja como d e p e n d i e n t a de una tienda de chuches. ¿Qué h a b é i o dejado de chuches?、Invitación? Sí.

Y un día vio como un niño, pues no dejaba de mirarla. Ella pensó: bueno, pues a ver, en cuanto me despiste, el niño va a coger la chuche, va a salir corriendo.、Claro. Pero no, nada que ver porque se dio cuenta que el niño tenía una discapacidad auditiva. Le dio tanta ternura que Belú ha aprendido a propósito.

Lenguaje de signos para poder comunicarse con el niño, y resulta que se han hecho mejores amigos, Luis. ¡Ole! Sí, además, esta historia nos demuestra、eh, que por eso queremos hacer un repaso de, de las mejores historias, lo importante que es saber integrar a todo el mundo y ponernos en los zapatos de los demás. Me parece una noticia maravillosa, y la chica, Belu,

Sensacional. Y si algo define a Atrévete, además、eh, la buena música, es el buen rollo y el humor. Reír nos da la vida y, aunque sea por unos segundos, nos hace olvidar los problemas, evadirnos de los momentos complicados. Y eso es precisamente la máxima de a n t o n Timoshenko, que es un cómico ucraniano que está combatiendo la guerra con chistes y monólogos desde un refugio antibombas de Kiev.

Es nuestra particular Eva y Kiev, podríamos decir. Este chiste no es mío, ¿eh? este chiste es de Iván Aureva, lo que lo sepas. ¡Jo, Iván! <risa> no, ¿lo ves? Sí, hay, bueno, que ¿eh? hay que reírse, hay que、sí. reírse. El objetivo de Antón es sacar una sonrisa a los habitantes de la capital ucraniana y recoger donaciones para el ejército. En YouTube, por si lo quieres ver, porque además、eh, él, él cuenta el monólogo en inglés, está el vídeo entero, por si queréis echarle un vistazo. En los últimos 10 años de mi vida, e s a r r a d o dinero para tener un flote en Kiev.

Es dentro de un refugio antibombas en Kiev. Fíjate,、sí. me, me recuerda la película Good Morning Vietnam con Robin Williams haciendo precisamente un programa de radio maravilloso con el que animaba con humor a las tropas allí desplazadas. Es maravilloso. Entonces, bueno, todas las donaciones van destinadas al ejército ucraniano que está defendiendo.

Como está, como vamos, como puede Ojalá, ojalá todo su pronto, territorio.、Eh? Desde luego.、Pronto. Oye, y terminamos como siempre con una buena noticia contada por nuestros atrevidos, porque las alegrías compartidas son más intensas. Venga, Manoli, cuéntanos. Buenos días, atrevido. Mi buena noticia es que mi padre, con 82 años, después de dos operaciones de corazón, con un i c t u de por medio, bacteria, justo antes de la pandemia, pasando después de la pandemia,

Ello solo、mmm, lo ha superado y gracias a Dios está ahora él llevando su huerto otra vez, sembrando sus cositas y trabajándolo como siempre.

Pero bueno, pero el papá de Manoli, 82 años y todo lo que ha superado, es un guerrero, es un titán. Y encima trabajando el campo, pues hoy unos tomatitos a lo mejor. Bueno, mira, lo de los tomatitos es una opción, pero nosotros, a Manoli y a su papá, una taza de Atrévete, una para cada uno. Hombre, por supuesto, porque recordamos que si nos contáis las buenas noticias, las compartís con todo el equipo y todos los atrevidos, tenéis, no, de verdad que no quiero exagerar, ¿eh? lo voy a dejar aquí, la taza más bonita.

De la historia universal de las comunicaciones mundiales. Corta te has quedado, mira lo que te digo, ¿eh? te has quedado corta, si es que al final eres muy prudente. <risa> Cosas bonitas, pues tenemos otra noticia que se ha hecho pública en redes sociales y que tiene que ver con un conocido rostro de la televisión. En nada ponemos nombre y apellidos a esta buena nueva.

よく見ると。

パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーテティーパーティー

ダメな人はあなたの声をかけた。

食べる

Contigo al trabajo, Tú no estás, noviembre gris y un martes trece. Nuestra foto de París quema el salón.

じゃもう一つのことは、もう一つのこと l もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一 d のことは、もう a つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもう

誰もが必要なことだ。

もう一つのことう一つのことは、もは、もう一つのことは、もう一つのは、もう一つのことは、もは、もう一つのことは、もう一もう一つのつのこうことは、もう一つのこともうとは、もう一つことは、もう一つのこと

夜は夜は夜は夜は夜は夜は夜は

Alegría, Sin duda alguna, el compartir el nacimiento de un bebé, de una criatura. a i n a a i na es la hija de Ana Simón. Y así lo ha publicado en sus redes sociales. La conocida presentadora de televisión, muy celosa de su vida íntima, hasta ayer mismo o、no、n hizo público el nacimiento de su primera bebé.

Una bebé que vino al mundo el 29 de abril. Pero, como decimos, ella que es de las que vive su vida de puertas para adentro, se ha reservado estos primeros días pues, para u e s p conocerse un poquito más, para afianzar y, sobre todo, para disfrutar la experiencia. Publicó ayer una foto muy tierna de los piececitos de la Peque. e、mm, Con un mensaje sincero que dice: Desde hace cuatro días, soy la persona más feliz del mundo. Pues un beso enorme, Ana. De verdad que seas muy feliz tú y el papá, por supuesto, el peluquero Lucho Soriano. Así que con

Esta buena noticia, vamos a poner el fin a este primer turno. ¿Qué te parece? Voy a tomar un cafetito a tu salud. Pues venga, aunque así sea. ¿Vale? Un cafecito. Venga, hasta mañana. Hasta mañana, ¿eh? ¿Oh? s i d r o Montalvo, más pic. Gracias, compañeros. Fin del primer turno. Comienza la hora más musical de Atrévete. Y lo hace con Antonio Orozco. Lo que tú quieras, soy. De hecho, todo lo que tú q u i e r e s va a sonar, te lo aseguro. Tengo canciones de Vanessa Martín, de Camilo, de Pereza, de Marta Soto, de Fite Fitipaldi, s de Pablo López, de mucho más.

Con i e r t c o la subida de precio generalizada que tenemos, ayer me llega el precio de mi seguro y también me ha subido. ¿Y sabes qué te digo? Que yo me voy a la mutua. Sí, porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Porque esto es muy fácil, esto es la mutua y consulta condiciones en mutua.es.

Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en líneadirecta.com. Piso, piso gorgorito. ¿Cuánto cuesta este pisito? ¿Y si hubiera una manera mejor de decidir?

La app de BBVA te ayuda a decidir mejor, porque puedes conocer el valor de la casa que quieres para saber cuánto puedes negociar. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en b b v a e s BBVA creando oportunidades. A Alejandro Galán en Rastreator le ayudamos a contratar la mejor hipoteca, porque nuestros asesores consiguen ofertas exclusivas de los bancos. Déjate ayudar, nuevo Rastreator. r w o

Nos volveremos a ver pronto. Descarga Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Mythic.

Consigue con CCC el título oficial de FP de técnico en educación infantil. Llama o envía u n WhatsApp a CCC 662 2021 22 cursoscc.com. Soy Virginia de Carglass y desde hace tres años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es. Carglass cambia, Carglass repara.

tu Hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma. Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-139-139.

102.5. Sevilla. Cadena Dial. l、yeah. Recárgate de energía cada mañana desde el primer rayo de sol, como las placas fotovoltaicas de Insolac Renovables. Expertos en energía solar.

Amo mi hogar. La mayor tienda de decoración al por mayor de Sevilla, donde encontrarás una gran variedad de artículos exclusivos, ideales para decorar los hogares de tus clientes. Complementos para baño y cocina, menaje, textil para hogar, flores, decoración para terraza y jardín. Amo mi hogar. Estamos en Polígono Carretera Amarilla, Avenida de la Prensa 44. Visítanos, te sorprenderán nuestros precios.

Drenmodel s depurativo. Drenmodel s detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Ahora que llega el buen tiempo, es hora de retomar tu rutina de entrenamiento con Basic Fit.

Entrenas seis semanas gratis y te regalamos una mochila. Basic Fit. Go for it. Matías Buenos Días, por fin en Sevilla. ¿Quieres hacer un regalo diferente, único y sorprendente? Entra en m a t i a s b u e n o s d i a s c o m y elige uno de los increíbles desayunos o v e r m u t s que tenemos para regalar. Matías Buenos Días, el regalo que no espera.

Maxihón, la gran tienda del hogar y la decoración con una amplia gama de productos en más de 2.000 metros. En Maxihón encontrarás todo lo que necesitas para primavera-verano. Decora tu hogar y llénalo de magia con Maxihón. Si buscas terraza, jardín y piscina, ven a Maxihón, junto al Centro Comercial Vega del Rey y El Manchón.

De n a v i a l cómo suena lo último de lo mejor de nuestra música. 102.5 Sevilla. Te hacemos compañía en el coche, en el trabajo o en casa. ¡Atrévete! Son l a n u e e y tú pintándote en los labios, tú mirándote al espejo y la casa v u e l e a ti. Si me dicen esto hace un

ごめんなさい。

何年か前に言ってました。

ごたちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆

31 años de aquel 4 de mayo de 1991, en el que Sergio Dalma alcanzaba la cuarta posición en el Festival de Eurovisión con 119 puntos. Qué orgullosos estuvimos todos, ¿eh? Qué interpretación tan magistral. Una de las canciones más bonitas que han sonado en el Festival. No solamente de las más bonitas que ha llevado España, sino de las más bonitas que ha sonado en el Festival. Se celebró en Roma. Y ya te digo, nos quedamos cuartos. Italia no nos dio ni un punto. ¡Neh!

Esto es lo que querían, que querían ganar ellos. Vamos, no me digas tú que no. Pues ese bailar pegados, que entre sus cosas curiosas, q u i z á no lo recuerdes, pero tuvo que reducir su duración.

En casi dos minutos. La duración habitual del tema es 4.36, 4.35, y m e duró i o y d 2 minutos 35 segundos la interpretación de Sergio Dalma aquel 4 de mayo. Sin duda alguna, un momento de orgullo que nos ha servido también、pues、para recordar uno de esos momentos relacionados con el Festival de Eurovisión, que será protagonista la semana que viene, porque ya v i e n e ya viene por ahí la celebración también desde Italia. A ver si lo que Italia nos quitó nos lo devuelve en esta ocasión. Vamos a celebrarlo aquí, ¿con qué? ¿Con música? Porque

De Nadial, y es lo que nos gusta. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del

どうしてもありがとうございました。

かわいい。

et cetera author o エ s、yeah.

パラセンプル、とても遠いです。あ

センチング。No, no, no, no. me gusta que cuando hablas de。

よく、そういう animal、きのう、とても、あれ、また、とても、あれ、また、とても、あれ、また、とても、あれ、また、とても、

Ido, pensando que estás sola y「ペンサンド」「ケスました

Soto, Artista Dial sonando en este miércoles 4 de mayo aquí en Atrévete. Por cierto, ya que decía ella, dirás, pues te digo que han salido los primeros títulos que encabezan la lista de libros más vendidos. Ya sabes que hace nada se celebraba el día del libro, el 23 de abril. Bueno, pues en los primeros puestos están dos títulos de autores españoles: Roma Soy Yo de Santiago Posteguillo y el libro negro de las horas de、B. García Sáenz de u r t u i Y también destaca sobremanera en la recuperación.

Del sector del cómic, el TVO. Sí, todavía no se alcanzan los niveles de 2019, que fue uno de los mejores años en cuanto a ventas, pero este 2022 dicen que apunta maneras. Y eso nos ha hecho plantearnos aquí en Atrévete, echar un vistazo hacia atrás, sobre todo porque el cómic, el TVO, forma parte de la infancia de muchos atrevidos y atrevidas.

¿Cuál es ese TVO que os acompañó cuando erais pequeños? ¿Cuál es ese TVO al que le dedicabais horas y horas leyendo y releyendo viñetas? Venga, contándoslo. 628-54-7133. Cuéntanos en nuestro WhatsApp. 628-54-7133.

a q u t r e v e r t e con Luis Larrodera. Aquí en Cadena Dial suena la mejor música en español. Y en Cadena Dial.com tienes toda la información y los mejores podcasts.

Nueva entrega de Nutrición con Z, invitada de lujo Gloria Serra, y un tema que, que vamos, que merece muchísimo la pena. ¿Sabemos leer bien las etiquetas de los alimentos antes de comer? Pues fíjate, ellos te lo van a contar. Recuerda Nutrición con Z, Dial Podcast.、Atrévete. Y en el principio algo falló, y hubo que dar parte, y ahí todo empezó a complicarse.

Hasta que llegó línea directa y dijo: La humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online. Con servicio de m a l i t a s asistencia informática 24 horas. Evoluciona con línea directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700. 917-700. 7 0 0 O en l i n e a directa.com. ¿Invierto? No invierto.

Una manera mejor de decidir. La app de BBVA te ayuda a decidir mejor, porque si no quieres tener tu dinero parado, te ofrece la información necesaria para empezar a invertir desde 30 euros. Mejora tu salud financiera con la app de BBVA. Más info en BBVA.es. BBVA creando oportunidades.

El verdadero viaje no es buscar nuevos paisajes, sino una nueva mirada. Marcel Proust. La cadena Ser presenta el Congreso, el Turismo y el Viaje Interior. En Gandía, del 6 al 8 de mayo. Hablaremos sobre cómo viajar centrándonos en nuestros sentidos, ralentizando la mente y sin estrés. De cómo el turismo contribuye al bienestar individual y al colectivo con Goya Toledo, Dani Rovira, Arturo Valls, m a g g i e Cibantos o Emilio Duró, entre otros. Reserva Tupac, con hotel incluido y

Descubre Gandía con una nueva mirada a través de un viaje en el tiempo por el p a l a u d u c a l de s b o r g a y el Centro Histórico de Gandía, disfrutando de la f i d e g u a más mediterránea en el Jardín de la Marquesa. Más información en cadenaser.com y congresosdelbienestar.es. Patrocinan Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro y Gandía Brilla.

¿Quieres encontrar trabajo? CCC te lo pone fácil con FP oficial. Llama o envía un WhatsApp a CCC 662 2021 22 cursoscc.com 102.5 Sevilla Cadena Dial.、Yeah. Amo la música. Amo el humor. Amo Cadena Dial. ¿Y tú? ¿Cómo te has levantado hoy?

Estás escuchando Atrévete con Amo mi hogar. Artículos de decoración al por mayor.

Frutos secos hay muchos, pero San Blas solo hay uno. Los auténticos frutos secos San Blas son los que encontrarás en tu establecimiento más cercano con el logo del mono. No te confundas, frutos secos San Blas. Nueces, pasas, pistachos, almendrucos, almendras. Con frutos secos San Blas siempre repetirás. Frutos secosanblas.com

Ahí va, tan guapa siempre, en su moto rosa. Y su carta es tan irresistible. Enamórate de Misushi y disfruta en casa del Fresh and c h i c de la cocina japonesa. Encuentra Misushi Sevilla en tus redes sociales y llámanos o Pide a través de la web. Calle San Pablo 20, misushi.es.

テレスインフィエラー、ポケエン

Gusta. 102.5 Sevilla.

フォー e ンターレディアラマーティンテディエルヴェロフォーマンティ e ラ f ーティ l テディエルヴェロフォーマンティアラマーティアラマーティアラ a ー a ィアラマーティアラマ e ティアラマーティアラマーテ o アラマーティ a ñ o s テ me hace caso fue la risa plena de aquella foto fue que al repetirla ya éramos otros y fue lo que te debo y lo que me debe

Y fue combate nulo en cuatro paredes Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la vida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a m í quien me entiende Fue el silencio a gritos el dormitorio

フェラービディリカデロスオトロフトロフェラービービディリカデロスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリラスオトロフェラービディリカデロスオトロフェラービディリービディリカデロスオトロフェラービディリカデ

フェイクエンポロアレグラリアイフェイクエンテトドヨテケリアフェイクセンティムソロエンテトドコンティオフェイクセンテトドコンティオフェイクセンテトドコンティオフェイクセンテトドコンティオフェイクセンテトドコンティオフェイクセンテトドコンティオフェイクセンテトドコンティオフェイクセンテトドコンティオフェイクセンティオフェイクセンティオフェイクセンティオフェイクセンテ

フェイム、ストイム、ミュリエンド、

フォークロレアジェクトンスデリバーフォークロレアジェクトンスデリ

フェイヤーの手を見つけて、フェ、pues

Solo estando contigo. Y nosotros sabemos que estás ahí y nos lo haces saber a, tra a través de nuestro número de WhatsApp, el 628-54-7133. Y yo preguntaba, ¿qué cómic forma parte de tu infancia? ¿Qué te veo? ¿Te recuerda a esos años cuando eras j o v e n e s Y mira, Gala dice las hermanas Gilda, dice que son imprescindibles para ella. Y luego Roberto dice Mortadelo y Filemón. Y Santiago, los hermanos Zip y Zape. Y tuyo, ¿cuál es tu cómic? Venga, cuéntanoslo, que vamos a dedicarle protagonismo a quien atrévete, que n o

Apetece hablar de personajes q e te veo. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me.

なんでそんなに変わったの

ダメだよ。

よせきてうたけいおてかんたし、よせきてうたけいおし、た

a し <Yes>,

Escúchanos en el trabajo. Atrévete. Atrévete

オーケーのおかどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどんどんどんどんどんどんどんどんどんど

Su clásico en algún lugar. Bueno, pues no tienes que buscar un lugar cualquiera. Aquí en Atrévete cada mañana tienes absolutamente todo. La mejor música, la prueba, la acabamos de disfrutar y compartir juntos. El mejor humor, el mejor rollo, los mejores concursos y el único programa de radio que te da cada semana Diez oportunidades de conseguir t r e s c i euros. n t o s e Además de una manera muy sencilla. Escucha lo que、tanto、ha pasado hoy. t o monta, monta tanto. i z á s e s como Fernando. ¿Cómo te llamas? Pilar. Ay, por Dios, no me puedo creer.

Te va el corazón ahora que lo estoy escuchando bueno, hasta no yo. No se puede imaginar. Si pega un gritazo de estos de alegría, ¿se los das? Pues a ver, no sé. Pilar, venga, bonita. ¡Ay! <risa> <risa> ¡Correcto! Pero bueno, Rosarillo. Ya habéis visto, qué sencillo. La frase de mañana a las 8 menos 10, 7 menos 10, en las Islas Canarias es: no me toques las palmas que me conozco. Bueno, pues yo te toco las palmas, es lo que tú necesites para empezar el día con la mejor energía. Te dejo en compañía de Fangoria.

Y yo me despido de ti hasta mañana. Luis la Rodera, sed muy felices. Hasta luego.、No

El clásico español continúa en Cadena Dial.、Y、en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte, y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: Evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, a... evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en línea directa.com.

a ú r a Gallardo en Rastreator, la hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado, porque nuestros asesores consiguen las mejores condiciones de los bancos. Déjate ayudar, nuevo Rastreator. Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la mutua.

¿Sabes que los titulados en FP tienen un 70% de inserción laboral? Llama o envía un WhatsApp a ccc662-2021-22 cursoscc.com. Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio?

Si buscas diversión asegurada, ven a Los Alcores. Reabrimos nuestra Lego Fan Factory. Recuerda que es la única de toda la provincia de Sevilla donde los peques dejarán volar su creatividad. Además, podrás venir al cine gratis visitando nuestros locales de restauración. Infórmate en ccalcores.com y elige cómo quieres divertirte cada día. Centro Comercial Los Alcores. Autovía Sevilla Málaga, salida 7. Mucho donde disfrutar. r s a b í a s que los picos son un invento 100% andaluz y que Marchapan ha creado el pico más

¿Sabroso y crujiente del mundo? No te resistas. Picos Don Rústico de Marchapán. Totalmente artesanales. Hechos sin prisa, con masa lenta y aceite de oliva virgen extra. Marchapán. Marchapán. Marchapán. De Utrera. Naturalmente. ¿Ahora que llega el buen tiempo? ¿Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento? Con Basic Fit. Entrena seis semanas gratis y te regalamos una mochila. Basic Fit. Go for it.

Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo, Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en Face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.

De <Nad> no、Me Gusta esta

Mañana de miércoles a todos. Son las 11 en punto, las 10 en punto. Si estás en Canarias y fíjate, nos sienta tan bien despertar como atrévete, como hay a ella ponerse el traje de Farala. Es que guapa está Pastora Soler. Pude seguirme engañando, pude seguir recordando despierta. Pude seguir esperando a que me vieras, a que volvieras. Mmm.

「あんたにとっては」

Historia que ella misma ha compartido en sus redes sociales. Estaba guapísima con el traje de fara, la es verde agua. Y espero que, oye, tomándose un algo a la salud de los premios Dial, ella es una de las galardonadas, Pastora Soler. Que es impresionante lo de Sevilla, ¿eh? que no se para de trabajar aunque estén en feria. Como nosotros en Cadena Dial, no paramos de compartir contigo lo mejor de nuestra música. Soy Carmen Ramírez, todo un placer.

En el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: Evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes. Evoluciona con Línea Directa y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. Wow, wow. Tu mirada.

Es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.

En Brico de p o u queremos que te sientas doblemente orgulloso. De tener el mejor aire y de tenerlo al mejor precio. No te pierdas nuestra selección de aires acondicionados con la mejor eficiencia energética y ahorra en tu factura de la luz. Compra en tiendas o en nuestra nueva web brico de p o u e s y te lo mandamos a casa o recógelo gratis en solo 30 minutos. Brico de p o u es lo tuyo. Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate.

Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, c i 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.

んんん、この人。

Olvidamos todo lo bien que te quiere Carlos Baute, pero lo importante es cómo te quieras tú, a ti. Buenísimos días, Carmela. Oye, ¿tú cómo cuidas tu autoestima? Yo, estupendamente. Entonces, estoy seguro de que la vida t i r a muy bien en muchos aspectos. Paco, nuestro protagonista de esta noche, tiene un serio problema con la autoestima, por eso fracasa siempre en el amor. Esta noche hablaremos de esto, en qué falló en lo vuestro. Lo escuchamos, sí, señor. A las 10, 9 en Canarias. Quiero contarte qué pasó.

もう。Te amo.

Historias que ojalá no se repitan nunca más, pero otras, cuando se producen de manera sorpresiva, es algo maravilloso. Es la historia que nos trae ahora la italiana Laura Pausini, que por si no lo sabías, ella también es premio cadena d i a l Esto es caja.

Suena Cadena Dial.

e s p a ñ o l

Encantador, todo hay que decirlo. Estuvo ayer en el encuentro en casa, tal cual que si quieres revivirlo, el de Manolo García o el de Malúo de Vicio y todos los anteriores, los tienes en cadenadial.com. Hoy, precisamente, en Atrévete, recordaban que hace 31 años participaba en el Festival de Eurovisión y además este año premiado en los premios Dial. Sergio Dalma, por amor al arte. Trataré de amarte, por amor al arte, sin que debas darme.

mi c あ l た e

「いそにありません」

Premios Dial y se te han puesto las orejitas de punta. Claro, quieres venir, ¿no? Pues que sepas que las entradas están a la venta todavía, claro, en City Tickets y en Cadena Dial.com. Hazte con las tuyas y el 15 de septiembre nos vemos en Tenerife, donde también verás a quien te acompaña a la y media: Alejandro Sanz.

あるあるある。

シュッ

<call> 102.5 Sevilla、Cadena d i a s、yeah.

Que no te afecte la subida de la luz. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo con Insolac Renovables y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía. Infórmate en www.insolacrenovables.com. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005. Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de proinco.

¿Qué te has hecho los labios? Estás guapísima. Vengo del centro de estética Maite Garrido. Me han hecho una nueva técnica de micropigmentación hiperrealista. Se、sí, parecen naturales. Aprovecha, están de oferta. Entra en su Facebook c e n t r o e s t é t i c a m a i t e g a r r i d o c o n y y mira sus trabajos. Están en Sevilla y ahora también en Mairena del Aljarafe con toda clase de servicios estéticos. Pues me voy corriendo. Recuerda su Facebook centro de e s t é t i c a m a i t e g a r r i d o c o n y

Despierta mañana con cadena d i a l escuchando Atrévete de 7 a 11 de la mañana. Con Amo Mi Hogar. Artículos de decoración al por mayor. ¿Te atreves? Cada vez que usas una papelera. El Lipasam. Algo se nos alegra en el alma.

Cuando un residuo se va. Este año vuelve nuestra feria. Cuidémosla juntos. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla.

Maxijón, la gran tienda del hogar y la decoración con una amplia gama de productos en más de 2.000 metros. En Maxijón encontrarás todo lo que necesitas para primavera-verano. Decora tu hogar y llénalo de magia con Maxijón. Si buscas terraza, jardín y piscina, ven a Maxijón, junto al Centro Comercial Vega del Rey y El m a n c h ó n ¿Qué tal, amigos? Soy Merche y os espero muy pronto en Con Voz de Mujer en Cadena Ser. Un beso muy grande.

すい s せん。

CADENA DIAL me gusta, me gusta. ¿Eh? 102.5 Sevilla

Ayer estaba todo el mundo revolucionado comentando los modelitos de la Met Gala, sobre todo ese de Kim Kardashian con el traje de Marilyn Monroe. Nosotros no nos quedamos atrás, ¿eh? que tenemos nuestra alfombra verde de los premios Dial. ¿Y qué ganas tenemos de ver sobre ella a él, a Alejandro Sanz? La primera vez que hay algo que se va a mover y yo me atrevo a suponer lo que será, ni dónde va, de dónde viene, pero a la primera ya.

もう一つのことは何でやるの

もう一回、もう一う一回、もう一回、

Las primeras veces y sobre todo recordarlas, ¿eh? ¿Sabes que tienes la oportunidad ahora de ver por primera vez el nuevo videoclip de Alejandro Sanz, Yo no quiero suerte? ¿Te está esperando? Claro, en nuestra página web encadenadial.com y los que te esperan esta media hora con lo mejor de su música son Pablo López, c e p e d a Ana Guerra o Funambulista, entre otros. ¿A qué te quedas? en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte.

La、hipoteca. Lo nuevo de Paula Mateus con Rosalén. Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos: Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. En la cabeza de Ana durante una cita de m i t i c Vale, ya terminó la noche. Ha estado genial.

Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.

レガード。

全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、e 然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、全然、o 然、全然、全然、全然、全然、全然、全 a 全然、s 然、全<音>然<楽>、e 然、全然、全然、全然、e

「しよいしょ」

Los oídos, como lo hacía en mi reino Cepeda, pues tienen nueva colección de canciones esperando, ¿eh? A ver cuando las publica. De momento, lo que sí que disfrutamos es La Luz del Martes en este miércoles con ella, Ana Guerra. Quien quiere ser 14 de febrero, si podemos ser un miércoles normal, yo me quito el disfraz que.

イエス

ならば、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな

Cantar canciones como esta y los oídos bien abiertos para escuchar toda la oferta que tienes en Dial Podcast.com. Por ejemplo, nuevo capítulo de Nutrición con Z en Dial Podcast.com y con invitada de lujo, Gloria Serra. Un capítulo nuevo que no deberías perderte.

私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの

102.5. Sevilla. Cadena Dial. l、yeah.

Es mediodía, son las 11 de la mañana. Si estás en Canarias y el ACLIC, su b a g o está a escasas horas de presentar su directo en Madrid. Ella vive en mí, como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños

「あ r

Clásico que se marca 20 años después y además junto a Antonio Orozco. a l e x Ubago. m Más tierna la canción no podía ser, ¿eh? Más que El Día de las Madres, que por cierto, hace muy poquito publicaba él, Alex Ubago. Fotografía con su madre que es súper trendy, ¿eh? Se ha unido también a la moda esta de la cana al viento, decir no al tinte. ¿Tú también te has unido?

Me Parece fantástico y fantástico también lo que te voy a contar. Porque mira, línea directa revolucionó también el mundo de los seguros de moto, eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio, hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Bueno, pues ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viajes.

Desde kilómetro cero y cobertura en equipamiento técnico. Evoluciona con línea directa. Cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700 o en línea directa.com. Consulta condiciones. ¿Conoces Zalando? Claro que sí, me encanta. ¿Y Zalando Privé? No.

Enzalandoprivé.es e Detalles de la oferta enzalandoprivé.es e En Brico de Po queremos que te sientas doblemente orgulloso: de tener el mejor aire y de tenerlo al mejor precio. No te pierdas nuestra selección de aires acondicionados con la mejor eficiencia energética y ahora r en tu factura de la luz. Compra en tiendas o en nuestra nueva web Brico de Po.es y te lo mandamos a casa o recógelo gratis en solo 30 minutos. Brico de Po es lo tuyo. Llegan los días de belleza del corte inglés.

全体の人間にとっては、全体の人間にとっては、全体の人間にとっては、全ては、全体

おい

どう、si

パカムフラー。

メンテナンスはあなた

Se entere, pero entre tú y yo, a que tú también le metes un poquito de filtro a las fotos, un poquito, lo justo. Cuéntanoslo en el 628-408018, déjanos un WhatsApp. Yo lo que te dejo por aquí es una llamada perdida, pero no cualquiera. La última de m o r a t en Cadena Dial. Hoy tu recuerdo me volvió a d o l e r hoy tu recuerdo me volvió a joder, y eso no me va, y eso no me va.

algo あ la c a と l e y e m p i い z a me me a llover vamos を思 m e かべているこ d を思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべてい a ことを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていること e 思い浮かべて u ることを思い浮かべていることを s い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮かべていることを思い浮 e r ている l とを思い浮

5 llamadas perdidas 4 as, idas, 2 de erte, a r t a s 2人目、2人目、a s 2 de suerte 2 u 目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人 e 2人目、m 人目、2人目、2人目、2 o 目、2 c 目、2人 e 2 e 目、e 人目、2人目、2人目、2人目、o 人目、2 a 目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、2人目、

ピンクスピンクスピンクスピン

Escucharía esta canción una y mil veces. Hola, soy Luis Larrodera y cada día de lunes a viernes arrancamos el día a tu lado desde las seis las cinco en Canarias. Hasta mañana. Me gusta tu desplante provocado. Me gusta t ú me voy pero te llamo. Me gusta tu verdad más testa ruda. Me gusta hacer la fiesta en tu cintura. Me gusta tu mirada firme y loca.

me gusta cuando de lejos me tocas me gusta tú si quieres ya no vuelvo me gusta como vivo en tu veneno me gusta tu actitud si vas a esquiler me gusta estás tonta y tú le sigues me gusta tu cariño no te metas me gusta yo el león y tú la presa me gusta tu verdad sin a p e l l i d o

me gusta cuando te pones valiente me gusta que no te conformes siempre me gusta fuego y cama en el naufragio me gusta yo nadando cual diga prios me gusta tu tranquilo todo llega me gusta mientras te quitas las medias me gusta tu locura entre a g u q u i n e s

me gusta que la madrugada fine me gusta t ú eres mío y no de nadie me gusta t ú eres mía ya lo sabes me gusta que me lleves la contraria me gusta que no me bailes el agua me gusta que no haga falta un mensaje me gusta yo lo sé y tú lo sabes me gusta tu pelea con el mundo

me gusta que de todo sea el tuyo y aunque por momentos te maldiga sigues i e n d o el salvavidas de este torpe corazón y por más que huyo no resulta el veneno que esparces en m í me gusta y me gusta ver como mis pasos te prefieren me gusta perder cuando me gana tu osadía

me gusta tu gesto c u a n d o estalla en rebeldía。me gusta que me asaltes y te lleves todo。y quisiera ser la excusa tonta que disparé。tu pasión guardada, la que no le diste a nadie。el tesoro incierto que te robo cual pirata。me gusta que me beses te todo lleves lleves y te lleves todo,、oh. y te lle todo. Y te lle。

Principio a fin, ¿eh? ¡Qué momento! Jordi Sánchez, Miquel a r j o n a n los pioneros del techno pop en nuestro país, que lo d e f e n d i e n además a l golpe de melenaza. ¿Te acuerdas, no? Bueno, no son los únicos que en los 90 lucían la magia de su melena. También lo hacía, por ejemplo, Ricky m a r t i n ¡Qué bueno es recordarle cantando junto a la mar y acompañándonos a las doce y media, once y media si estás en Canarias. Estás en Cadena Dial.

n a d i al me gusta. Cuando se caiga el cielo y tira un deseo a la luna llena, seguro que e a estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otro más y ahora te vas. 102.5 Sevilla.

Difícil que no te hubieses enterado, pero por si acaso, yo te lo recuerdo: Cadena Dial y Turismo de Tenerife te presentan la vigésimo sexta edición de los premios Dial el próximo 15 de septiembre en Tenerife. ¿Y sabes qué? Estás escuchando a una de sus galardonadas, Ana Mena. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós.

どうすりゃん。

全ての人生を見つけたら、全てた

ケーセー・リジェリ。

A la cabeza? Claro, me estaba i m poniendo en situación. 15 de septiembre, auditorio de Santa Cruz de Tenerife, se encuentran, por ejemplo, Ana Mena y Laura Pausini. ¿En qué hablarían? ¿En castellano o en italiano? Hombre, yo prefiero que en castellano, más que nada, por enterarnos de todo. Y entérate, enseguida escuchas a Laura Pausini y mucho más en Cadena Dial.

Cómo conducir el nuevo t r o c con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen t r o c cuestión de actitud. Volkswagen.

Hola, primavera. Hola, ofertas. En Leroy Merlin puedes mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, inodoro compacta sensea con tapa amortiguada y doble descarga por solo 169 euros. Aprovecha esta oferta para actualizar tu baño al mejor precio. Compra e n Leroy Merlin.es en la app en el 910-49-9999 o ven a tu tienda Leroy Merlin. En la cabeza de Laura, durante un m y t i c Live, ¿qué es lo que voy a decir? Hola, soy Laura, amo la música de los 80. ¡Qué vergüenza! ¿Quién está listo para el quiz musical? Yo, con m y t i c Live. ¿Conoces s o l t e r o s

De forma diferente. Descárgala a p p d e Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. a n x i o m e d con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también a n x i o m e d Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.

マーガイ・デ・カイシャバンク。

よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく a ると、a く見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見 o と、よく見ると、よく a ると、よく見ると、よ a 見 e と、よく見ると、よく見ると、よく見 o と、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、s く見ると、よく見る

De Rioja Del 67 que、no、había el eran 500. Y estaba カン、ビアンド。

はい。Otro

El jefe canta las canciones de Cadena d i a r i a

全然。

Pues un montón de gente ya ha disfrutado el documental, un placer conocerte, en el que Laura Pausini nos a b r e las puertas de su vida privada. Y oye, lo que sí que me ha dejado patidifusa, lo que sí que me ha sorprendido es sus dotes actorales. Tremenda, ¿cómo está Laura Pausini? Y tremenda, la última canción de Tabureco. Condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor.

A meter en frasquitos las penas y el daño m に、condeno ために、私のため a 私のた e に、r のために、私のために、私のために、r の o めに、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私 e ために、私のために、私のために、私のために、私 a n めに、私のために、私のた

パイナップルの時点で、とてもいいことです。とてもいいことです。と p u t い loco mejor p e r d e r も e que retroceder tranquilízame no me hagas pensar

「いのてんご」

La última canción de Taburete en Cadena Vial. Bueno, solo me queda añadirle que hoy, además, es el día que la fuerza os acompañe. Aunque yo la serie que quiero descubrir es la de José. Oye, qué curiosidad. Enseguida llegamos a la 1:12 en Canarias. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar.

ピューレンド、スペクレンド、スペクレンド、スペクレンド、スペ s レンド、スペクレンド、スペクレンド、スペクレン

Majesti, Medicina y Cirugía Estética, Tratamientos médico-estéticos con resultados totalmente naturales. Son el fruto de 20 años de experiencia, como la tecarterapia, un tratamiento innovador con resultados visibles desde la primera sesión. Entra en c l i n i c a m a y e s t i c o m y pide tu cita ya. Diagnósticos gratuitos. Clínica Majesti, Calle Pablo Coso, Calero 13, Bormujos, Majesti. Amamos la belleza.

Si eres de los que hace cualquier cosa, sale r i t o pa' jartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de feria. Eres muy de tu z á n En feria elige tu z á n Ayuntamiento de Sevilla. Amo la música. Amo el humor. Amo Cadena Dial. ¿Y tú? ¿Cómo te has levantado hoy?

¡Mayma mía! ¡Qué feria! Dulce Smaima te pone la manzanilla a un precio sin competencia. La manzanilla de Dulce Smaima la más barata del mercado. Además de sus quesos, chacinas, licores. Precios insuperables para mayoristas y nuestros productos estrella con descuento sobre el precio para que pases la mejor feria. Calle Herramientas 810, Polígono Navisa, dulcesmaima.com. ¡Mayma mía! ¡Qué precios! Ahora que llega el buen tiempo.

Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Ozuna, Vanessa Martín, Maluma, Juanes, Malú, Sergio Dalma, Carlos Vives, Antonio José y muchos más. Entradas ya a la venta. StarlightCatalanaOccidente.com. No te pierdas en Cadena d i a l ¿Cómo suena lo nuevo? De Julia Medina. ¿Qué será de mí? No preguntemos quién fue primero, q u i me agobia. Y no olvidemos que se puede ser mejor. Nos gusta la zona de peligro. No somos de p o n e

Escucha en cadena d i a l cómo suena lo último de lo mejor de nuestra música. 102.5 Sevilla

En punto de la tarde, mediodía, si estás en Canarias. Mira, el otro día me preguntaba un amigo si iba a ir a la feria de Sevilla. Dije, no, me quedo trabajando en cadena d i a l yo me gustaría, pero a Sevilla sí que nos lleva la música de Beret con su nueva propuesta: el día menos pensado. ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido a s í

エディアメノスペンサー。

私たちのために、私たちのため

No e. increíble.

Menos pensado. d e b e r e d Y no, no te olvides que los vestidos más bonitos que han llevado las famosas a la feria de abril te están esperando en cadenadial.com. Hablando de traje, qué bien le queda a Alejandro Fernández el traje charro. Este verano, además, le tendremos de gira por nuestro país, fechas y ciudades en nuestra web. Y presta atención a esto, porque línea directa.

Ayer revolucionó el mundo de los seguros de hogar. Eliminó intermediarios para poder bajarte el precio. Hizo que pudieras tener tu seguro por teléfono o por internet. Ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas. Tiene servicio de manitas y con asistencia informática 24 horas. Evoluciona con línea directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar en el 917-700-700 o en l i n e a directa.com. Consulta condiciones.

Y sin estrés. De cómo el turismo contribuye al bienestar individual y al colectivo con Goya Toledo, Dani Rovira, Arturo Valls, Magui Cibantos o Emilio Duró, entre otros. Reserva tu pack con hotel incluido y descubre Gandía con una nueva mirada a través de un viaje en el tiempo por el p a l a u d u c a l d e s b o r g a y el Centro Histórico de Gandía, disfrutando de la Fidegua más mediterránea en el Jardín de la Marquesa. Más información en Cadenaser.com y Congresos del Bienestar.es. Patrocinan Comunidad v a l e n c i a

Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510. Lo mejor, lo mejor de nuestra música. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.

adiós. Ad Yo.

ティーパーティー、ティーパーテ

どうだ

I said D. e

最高の人たちは、最

Te vienes y te vas como un boomerang. Mira que es difícil, eh, tirarlo y sobre todo que vuelva a ti. Más fácil nos resulta que vuelva ella a cadena d i a l e S. e d u r n e cantándote precisamente desde Catarsis, boomerang. Quedamos para cenar y ya llevo tres días jugando a buscar excusas para repetir.

ピンとは言えないでください。

Suena Cadena Vial.

Malulero o malulera, claro que te importa todo lo que tenga que ver con la jefa, con Malú. De hecho, hoy te hablamos sobre una curiosa y divertida anécdota con su hija, Lucía, antes de dormir. Esto es deshielo. He quemado las cuerdas que trataban al suelo, he dejado que fueras lo primero, incluso por encima de mí.

Estamos deseando de verla en el escenario. El próximo 12 de mayo arranca su gira de presentación del Tour Mil Batallas y de la música de Malú a la de un grupo que vuelve. Melocos, junto a Natalia Jiménez, acompañándote a la y media en cadena dial. Nunca pensé que llegaría.

テキャンデーンー

102.5 Sevilla Cadena Dial. l、yeah. Amo la música. Amo el humor. Amo Cadena Dial. ¿Y tú? ¿Cómo te has levantado hoy? Despierta mañana con Cadena Dial escuchando Atrévete de 7 a 11 de la mañana. Con Amo mi hogar. Artículos de decoración al por mayor. ¿Te atreves?

Tatakis de atún hay muchos, pero el tataki más rico del mundo solo está en Miss Sushi Sevilla. Un nuevo plato con la versión más exquisita del atún de a l m a d r a d a Solo disponible en el restaurante, el tataki más rico del mundo. Miss Sushi Sevilla. El fresan chic de la cocina japonesa. Calle San Pablo 20, m i s s u s h i e s Ahora que llega el buen tiempo, es hora de retomar tu rutina de entrenamiento con Basic Fit. Entrena seis semanas gratis y te regalamos una mochila.

Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida. Natur Tierra. El sábado por la noche en d í a l a t i n o suena esa música que tanto te gusta. No se me quita.

私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの家族のために、私たちの

Clínica Revitae de Sevilla realiza todos los tratamientos para arrugas, surcos, remodelación de labio, ojeras y descolgamientos con absoluta satisfacción de nuestros pacientes. Rechace los tratamientos que cambian sus facciones o en los que no obtiene casi mejoría y confíe en la medicina estética normalizada que realizamos en las Clínicas Revitae. 900-325-325, NICA-58030.

Para repasar la trayectoria y la evolución de la figura femenina a través del cine español.

c o m o ¿Que tú también estás picadísimo con el Wordle? ¿También has descubierto la palabra de hoy? Hablando de palabras, es mucho mejor a que te cuenten un chisme, que te cuenten un chiste. Es lo que nos traen Carlos Bauté y Chenoa, el chisme. ¿Creíste el cuento? Que anoche andaba borracho buscándote en otros besos. Que después de las dos soy otro, pero no es cierto. Qué pena me da, qué pena me da.

Ay, ay. l a t r t i r

o うした ó

私の愛のはあなたの愛の人はあなたのた

No sé, se ve que se han divertido mucho, ¿eh? Dios, goodbye, Adiós, chicos. Carlos Bautiche, ¿no? Compartiendo el chisme y nosotros, que no es un chisme, que ya lo sabes tú bien, que es lo mejor de nuestra música, lo que tenemos para ti en Cadena d i a l con d a n i Martín, la oreja de Van Gogh o Manolo García, entre otros. Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte.

91 555 5555 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es. Semana de los ofertones en h i p e r c o r y el supermercado El Corte Inglés. Siete días únicos con ofertones como este. Filetes de añejo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo. Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras. En h i p e r c o r y el supermercado El Corte Inglés. Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción. Prueba nuestro helado bombón de chocolate.

De almendrado Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,64 el pack de 6. Entienda si d i a e s Oye, a ti nunca te toca nada, ni un premio.

Aprendemos cosas nuevas. ¿Cómo esas mismas nubes pueden descargar rayos? Porque el sol y la nube se juntan y forman un rayo. ¿Cómo hace el rayo? ¿Qué ruido hace? Así. Pero los rayos que van de arriba a b a j o de abajo a r r i b a De arriba a b a j o Porque si t i e n e n rayos de abajo a r r i b a nos pegaría un rayo en todo el culo. Desde las 6, 5 en Canarias, de lunes a viernes, el despertador de cadena d i a l con Luis l a r r o d e r a

rey del mundo

you、so

よしてるあっ

¿En algún momento en tu vida envuelto en una situación así de reencontrarte con un ex y empezar a sentir? Pues oye, ¿por qué no nos lo cuenta? 628-408018 es el número del WhatsApp de tu cadena, Dial. ¿Y ahora? ¿Qué te apetece? ¿Un poco de amor? Lo tenemos. Y él también, incluido en uno de esos dos álbumes que ha puesto a la venta hace tan solo unos días, Manolo García.

じゃ a ねいつもねい

Más alto, pero no más claro. Eso mismo te digo yo a ti. Gracias por existir y por estar ahí estas últimas tres horas. Mi nombre es Carmen Ramírez. Fue todo un placer acompañarte en Cadena Vial. Y quien te acompaña a las dos, una en Canarias, es Rafa Cano con más de lo mejor de nuestra música. ¡Feliz tarde!

102.5 Sevilla Cadena Dial. l y e Hola, amiguitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marito, Mario Baquerizo y tengo que deciros que nos vamos a reír muy pronto y con muchas risas, ¿eh? con voz de mujer. Nos vemos. s q u é ganas tengo! Se considera un admirador y defensor de la mujer.

Hay restaurantes que tienen una, dos o incluso tres estrellas. Nosotros tenemos cientos. En Casa Robles, cada cliente es la estrella de nuestro restaurante. Por eso llevamos más de 60 años manteniendo viva la cocina tradicional andaluza, atendiéndote de una forma única, en la que tú eres el protagonista. Casa Robles, tú eres la estrella. Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito p a jartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas.

f r u t o Si justo en el momento en el que estás escuchando cadena dial, igual en un taxi, una megafonía, un autobús,、no、me si justo, justo en ese momento de la canción te tienes que ir.

Talla100.com, la web especializada en ropa interior. Talla100.com, la web con más de 400 modelos de sujetadores de las mejores marcas: Selene, Playtex, t r i u n f Abanderado, m e r i c l e r así como braguitas, pijamas. Talla100.com, compra tu ropa interior sin salir de casa. Todas las tallas. Talla100.com, pide hoy y estrena mañana. Talla100.com. ¿Cuánto hay que esperar para cumplir un sueño? Si vuestro sueño es ser padres, ha llegado el momento de dejar de esperar.

Porque este mes en IBI os ofrecemos nuestro Pack Diagnóstico Plus, el más completo del mercado, con ventajas exclusivas y gratis iniciáis un tratamiento. Ya podéis pedir vuestra cita en i b i e s IBI, donde nace la vida. Ahora que llega el buen tiempo, es hora de retomar tu rutina de entrenamiento con Basic Fit. Entrenas seis semanas gratis y te regalamos una mochila. Basic Fit, go for it.

Es la una en Canarias. Hola familia, ¿qué tal? Vamos a compartir juntos las próximas horas, lo mejor de nuestra música y ganas de p a s a r l o bien y de disfrutar de toda la música que te traigo. Mi nombre es Rafa Cano, un placer acompañarte y disfrutar, mira, por ejemplo, de esta canción que nos trae Álvaro Soler y David b i s b a l Sé que te gusta, así que venga, sube la radio, déjate llevar y vamos a disfrutarla. Esto se llama Contracorriente.

Sigo persiguiendo el sol.、Eh, espero que tú también, ¿eh? Por cierto, te voy a poner ahora, entre otros, a Antonio Rozco, a Itana o a Dani Fernández. ¿Te gustaría dedicárselo a alguien? Pues mándanos un audio de WhatsApp. Te dejo el número 628 40 80 18. Me dejas tu audio y lo compartimos y dedicas la canción. Claro. Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse.

Paula Mateus y Rosalén juntas en La Hipoteca. La canción que no podrás dejar de cantar. La Hipoteca. Lo nuevo de Paula Mateus con Rosalén. Despertador. Niños, atascos, jefe, reuniones, p risas, móvil. En serio. Desde cuándo no tienes tiempo de comer sano. Nutrición con Z. Con Luis Alberto Zamora. En dialpodcast.com y en todas las plataformas de podcast.

d i Al Podcast. Más allá de la música.

esta Música. Espero que la jornada laboral, si te pillo trabajando, esté siendo fructífera. Si haces un alto para comer, bueno, pues te acompañamos igualmente. Giran y van. Como los éxitos aquí en Cadena Dial, es lo último de Antonio Orozco. Mira qué canción más bonita. Ahora amanece, palpito de vida. Ahora suspiro y después ya volaré. Aún es temprano, me quedan siete

estamos solos hay た u c h o por hacer manda たちのために、私たちのた s に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの s めに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた r に、私たちのために、私たちのた

ゲストやギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリ

Solo suena lo mejor de nuestra música. Hola, soy Luis Larodera y de lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana, de 5 a 10 en Canarias, te espero en Atrévete. Paso lista. Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación que se venga al verano.

Yeah, i n g to g

I'm sorry.

Claro, oye, y un poquito de cuscús al estilo Pablo Alborán. Bueno, pues tienes toda la receta en la cocina tal cual. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues mira, puedes buscarlo en cualquier buscador, la cocina tal cual. Ahí están todos los episodios del podcast. Y por supuesto, en nuestra aplicación y en nuestra web, en c a d e n a d i a l c o m El último en entrar en la cocina ha sido Pablo Alborán, un cuscús、mmm, de chuparse los dedos. a e s t ahora, vamos, es que no te lo puedes perder.

¿Qué pides tú? Es Alex Ubago para llegar a las dos y media, una y media en Canarias. Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra d aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde.

evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve, vuelve niña. Si te pierdes, hoy quiero.

先生の時は私たちが見つかった

102.5. Sevilla. Cadena Dial. ¡Yeah!

Y media, u n y media en Canarias, cuando te preguntan por qué quieres a, a esta persona, tú seguro que le dices lo mismo que Antonio José. Pues por mil razones. Y esta es su nueva canción. ¿A q u e te has puesto a pensar en esa persona? Son las nueve y tú pintándote los labios, tú mirándote al espejo y la casa huele a ti. Si me dicen esto hace un par de años, yo diría que e s t á l o c o

Próximos minutos te pongo a Sergio Dalma, te pongo también a Estopa y por supuesto a uno de los grandes éxitos de Camilo. ¿Quieres dedicarlo? Pues mira, mándame un audio de WhatsApp al 628 40 80 18 y, y dedicamos la canción que tú quieras. Vale, v e n g a Mira, ayer fui al super y no sabes lo que ha subido el precio de todo. Ha subido el gas, la compra y hasta el precio de mi seguro. ¿Y sabes qué ha hecho? Que me he ido a la mutua.

Porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya. 91 555 5555. -55. Repito, 91 555 5555. -55. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones. ¿Dónde va a ser? En mutua.es. ¿Con m i g u e l Anzulé? Ríete de los problemas. Caída de cabello. Ja ja. ¿Pelo dañado?